Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. ANSES continúa sin pagar las asignaciones. Leonardo de la Iglesia, delegado del gremio APOPS, en diálogo con nuestro cronista de exteriores, denunció que VELOC no respeta la asamblea. Llegó la información que llegó en el día de ayer, que era una serie de de, de puntos, digamos, donde se decía que a partir del 3 de septiembre eh, algunos casos se iban a empezar a liquidar. Bueno, hoy pensamos que iba a ser de la misma manera, eh, trataron de imponernos una manera de trabajar, nosotros dijimos que estábamos en una asamblea hasta las 10 de la mañana, que por favor eh, respetara la asamblea, eh, con la misma medida de fuerza que veníamos teniendo, para eh, después de las 10 hablar con los trabajadores y tomar una decisión. Él, la verdad que dijo que no podía respetar la asamblea, iba a tratar de hablar con algunos compañeros como para que empezaran a trabajar y atender los casos bueno nosotros con, con mucha voluntad dijimos bueno adelantamos la asamblea para tratar de llegar a un consenso cuando bajamos con la información obviamente pasó lo que escuchaste los compañeros están digamos muy, muy molestos porque pretendía charlar con algunos trabajadores para que atiendan a los beneficiarios de cuna que es el gran problema claro exactamente El gerente regional de ANSES, Juan Veloc, reconoció fallas en el sistema de cobertura universal y las vinculó con las elecciones PASO. El funcionario sostuvo que los problemas se dan solo en La Pampa. Las cosas tratamos de hacerlas con tiempo y eso, justo decidimos implementarlo a partir del mensual agosto. Y fue el calendario de las PASO y entonces hay un montón de personas que agarran esto, y, o sea, en general, y deciden hacer de esto un River Boca. Como que, o sea, y como lo, lo que pasó al principio cuando nosotros, entonces, cuando nosotros dejamos de usar un sistema, o sea, dos sistemas para liquidar lo mismo, porque al final del día es lo mismo, se llaman conceptos diferentes. Ahora lo que hay, cuna, que es esta, es lo que está, el sí, problema sí. que estamos teniendo ahora, que todos dicen cuna y no saben lo que es, se llama cobertura universal niños y adolescentes. Lanzaron una nueva organización política, Causa Popular. Mariela López, militante del nuevo espacio, sostuvo en radiocracia que tienen referentes en muchas localidades de la provincia. Nosotros ya veníamos prácticamente todos militando juntos desde hace bastante tiempo y lo que hicimos fue ponerle un nombre y, y darle inicio, digamos, a una nueva etapa. Esto es un poco lo que... Lo que, lo, lo que pudimos hacer el día sábado, porque bueno, es, es complejo poder reunirse con todos los compañeros del interior, eh, la movilización y demás es bastante complicada para nosotros, pero la idea era poder reunirnos y este, aprovechar dos actividades digamos que teníamos ese mismo día para poder construir y ordenarnos un poco, Muy bien. Bueno. organizarnos dijera el general. Lautaro Ventibeña invitó a participar del Festival PAM. Este año, además de periodismo y literatura, se suman el teatro y la poesía. El festival, más allá de todo, tiene una especie de pequeña comunidad de gente que se junta todos los años, que tiene intereses parecidos, intereses profesionales, también intereses de, de los estudiantes, de qué es lo que, lo que aspiran a hacer cuando se gradúen ahí en, la, en la carrera de, de comunicación social. Eh, la respuesta siempre es buena y a mí me da la impresión de que hay una, una, una comunidad, una especie de, de familia a la que le gusta juntarse, reconocerse, tratar de reflexionar sobre lo que hace y me parece que eso es lo más destacable. Seguramente los resultados eh, los veremos con el tiempo, por ahí eh, algo de lo, que, de lo que ocurre en el PAM le sirve a alguna persona que esté buscando una idea o un, un espacio de formación para lo que pueda llegar a ser más adelante radioquermes.com